Her、radio Show. Mis amigos, mis amigas, mis colegas del metal, les saluda Dark Neruda. Se estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de metalpr.com y asaltomataradiorock.com. Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy en nuestro último programa del 2019, hoy despidiendo. La década del 2010, aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y como todos los domingos, les invitamos a que sea parte de nuestro chat en vivo a través de la página de Heavy Metal Mansion. Simplemente tiene que conectarse con metalpr.com diagonal en vivo. Ahí pones un nickname y pasas e r parte directamente de la plataforma en el chat para que comparta, dialogue. y pochinchemos、eh, un rato sobre heavy metal hoy tenemos un programazo hoy tenemos un programa donde voy a tratar de llevarle a ustedes lo que en mi opinión personal、eh, son los 20 álbumes mejores del 2019 usted no tiene que estar de acuerdo conmigo y seguramente no lo va a estar o quizá esté de acuerdo conmigo en algunos y en otros no Esto va a depender del gusto de cada cual, ¿verdad? Y hacia dónde es la línea en que nos movemos. Este listado que le voy a estar compartiendo hoy no es el listado de Heavy Metal Mansion ni el de Asalto Mata Radio, es el de Dark Nerudas en su carácter personal a través de Heavy Metal Bunker Radio Show, ¿ok? Eh, y lo vamos a hacer de la siguiente forma: lo vamos a estar haciendo en bloque y vamos a estar anunciando desde la número 20 hasta la número 1 en bloque,、eh, como siempre hemos hecho nuestro programa. Vamos a ver si el tiempo no nos traiciona y、eh, podemos presentar todo lo que tenemos para hoy. Bien, ya comenzamos, comenzamos con. lo que para mí es el álbum número 20、eh, del 2019 y eso era el álbum berserker de amon g a mar ¿okay? de amon g a mar、eh, lanza un extraordinario álbum、eh, no es su mejor álbum pero es un muy buen álbum、eh, así que lo quise incluir dentro de uno de los 20 del 2019 Y estuvimos escuchando el tema que fue su single Ravens Fly. Ok, muy bien. Vámonos con los próximos cuatro que están en nuestro próximo bloque. En el número 19 vamos a tener a Midnight Priest. Midnight Priest es una de estas bandas del nuevo movimiento de l traditional heavy metal que lanzaron un excelente álbum que se llama Aggressive Hunting. El número 18. Tenemos el álbum Hostile Defiance de la banda Exhumer, una excelente producción. En la número 17 tenemos el álbum Black Anima de la gente italiana de la cuna Coil, que por fin regresaron a hacer una buena producción. Y en el número 16 tenemos el álbum Warn d e Southern Sky. De Exoder. r Así que nos vamos con estas cuatro、eh, producciones y después continuamos para hablar un poco más de ellas. Usted está escuchando Heavy Metal b u n k e r Radio Show, los 20 mejores álbumes del 2019 en el heavy metal. <música> Ajá, mi gente, estamos de regreso. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show. Y hoy estamos、eh, compartiendo con ustedes lo que, en mi apreciación personal, son los 20 álbumes del Heavy Metal mejores del 2019. Y comenzamos en nuestra introducción con el número 20. Estábamos escuchando. El tema Ravensfly de Amon Amar de su álbum Berserker. Ok, excelente disco.、Eh, nos fuimos también con lo que sería el número 19. Estábamos escuchando el tema Holy Flesh del álbum Aggressive Hunting de la banda Midnight Priest. Una extraordinaria banda del nuevo movimiento del.、Eh, Traditional Heavy Metal. En la número 18 nos fuimos con el tema Hostile Defiance del álbum precisamente que se llama Hostile Defiance de la banda Exhumer. Un buen álbum que lanzó esta, esta banda en el 2019. Después nos fuimos con la número 17, el tema Layer of Time del álbum Black Anima de la cuna Coil. La Cuna Coil, que en sus principios、eh, había tenido unas excelentes producciones, de momento cayeron en este、eh, vacío donde no se sabían si eran、eh, metal, si eran gótico, no se sabía dónde estaban, pero parece que encontraron la luz. Y este álbum Black Anima es extraordinario y lo tenemos en nuestro álbum número 17. Y el álbum número 16 de la banda e x h o r d e r Estábamos escuchando el tema Beware of Wolf del de e álbum Mourn the Southern Sky. Un excelente álbum de e x h o r d e r en nuestro número 16. Muy bien, vámonos a los próximos cuatro álbumes que tenemos como mejores en el 2019. En el número 15. Tenemos a la banda Sacred Rides con su extraordinario álbum Awakening. Muy buen, muy buen álbum. Hacía tiempo que no escuchaba algo、eh, tan bueno de Sacred Rides. Después nos fuimos con una banda bastante nueva, pero que básicamente en todos los listados de diferentes revistas. Los tienen a ellos incluido como uno de los mejores álbumes. Y hablamos de Smolder. Es una banda tirándole para el Doom Metal. Y grabaron un álbum que se llama Time of Obsent Evil and Wild Daring. Extraordinario álbum. Y lo tenemos en el número 14. En el número 13 tenemos a una banda bastante conocida. Y eso es Destruction con su álbum Burn to Perish. Extraordinario álbum de destruction. Y en el número 12 tenemos a Creep Sermon. Creep Sermon es una banda bastante nueva en el mundo del Doom Metal y con este álbum se han consagrado como una de las bandas dentro del género del Doom porque es un gran álbum. Este álbum se llama The Ruin of Fading Light. Así que vámonos en este bloque. Vámonos con la número 15 con Sacred Rage, 14 Smolder, 13 Destruction y 12 c r y p t Sermon. Usted está escuchando los mejores 20 álbumes del 2019 en Heavy Metal Bunker Radio Show. Esto se está poniendo bueno. Si me escuchan un poquito acelerado, es que son muchos temas y quiero conglomerarlo en este espacio de dos horas y que no se me quede nada. Así que me van a escuchar como que un poquito rápido, pero lo importante aquí son las canciones, la música, ¿verdad? Y compartir con ustedes lo que, en mi opinión personal,、eh, son los mejores 20 álbumes de heavy metal del 2019. Bien, estábamos escuchando lo que en nuestro listado es el, el álbum número 15, que es el álbum Awakening de la banda s a c r e t ¿right? El tema que estábamos escuchando era Divide and Conquer.、Eh, la número 14 era la banda Smolder de su álbum Time of Obsent Evil and Wild Darin. g Y el tema que estábamos escuchando era Shadowing Sisterhood. Molder es una excelente banda, es una banda nueva con una chica、eh, de front voice.、Eh, van a estar en el Hell Heroes Fest aquí en Houston. Es una banda de doom metal, pero suenan muy, muy bien y tienen un excelente futuro.、Eh, el número 13 para nosotros nos fuimos con Destruction y su extraordinario álbum Burn to Perish, un álbum que me gusta mucho, mucho. Y el tema que estuvimos escuchando era Tyrants of the Neverworld. Y en el número 12 nos fuimos con otra banda de Doom Metal y nos fuimos con Crypt Sermon, que también lanzaron un muy, muy, pero muy buen álbum que se llama The Ruin of Fading Light. Y el tema que escuchábamos era Key of Solomon. Eso era lo que tuvimos en ese pasado bloque. Bien, vámonos al próximo bloque. El próximo bloque lo comenzamos con lo que n nuestro listado sería la banda el, o el álbum número 11. Y nos fuimos con una banda que le gusta mucho, mucho al lechón atómico. Y nos fuimos con Riot City、eh, y su álbum Burn the Night. Un extraordinario álbum que lanzó esta banda, que es de la nueva generación del traditional heavy metal. La número 10 nos fuimos para nuestros compatriotas de Puerto Rico. Nos fuimos con Calamity y su extraordinario álbum Kairos. En el número 9 nos fuimos con una banda que ha estado siempre de pie,、eh, en lucha y tirando buena música. Y esto es la gente de Gran Magus de su álbum. Que para nosotros está en el número 9, Wolf g a n g Y en el número 8, en el puesto número 8, nos fuimos con Overkill y su extraordinario álbum, The Wind of War. Así que en este bloque vamos a escuchar lo que serían los álbumes 11, 19 y 8 de Riot City, Calamity, Grand Magus y Overkill. もうすぐに帰るよ。 radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. r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 Nuestros artículos más recientes para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play o pilla los productos personalizados en nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. We are back, people, we are back, y estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show. Hoy compartiendo con ustedes lo que en nuestra apreciación son los 20 mejores álbumes de heavy metal del 2019 en、eh, Heavy Metal Bunker. Muy bien, estábamos escuchando en este último bloque、eh, lo que sería el álbum número 11 en nuestro listado, que es el álbum Burn the Night de la banda Riot City, una de las extraordinarias bandas. De la nueva ola del Traditional Heavy m e t a l y el tema que escuchábamos era Burn the Night. En la número 10 teníamos a nuestros compatriotas Calamity con su álbum Kairos, y el tema que estábamos escuchando era el tema Guerrero. En el número 9 de nuestro listado, Teníamos a Gran Magus y su álbum Wolf God. Y el tema que estábamos escuchando era Spear Thrower. Y en el número 8 teníamos nada más y nada menos que a Overkill de su extraordinario álbum The Wings of War. El tema Batch Crazy. s o e r a lo que estábamos escuchando en el pasado bloque. Muy bien, vamos a ver qué es. Lo que tenemos en el próximo bloque. Pues en nuestro listado, en el número 7, tenemos a la banda Avatarion con su álbum The Fire I Long for. En el número 6, tenemos a un superproyecto que se llama The Ferryman y su extraordinario álbum A New Evil. Y en el número 5 teníamos a Queen's Right y su álbum The Verdict. Vamos a escuchar este bloque y regresamos a hablar un poco de estos temas. Está usted escuchando los mejores 20 álbumes del Heavy Metal del 2019 a través de Heavy Metal Bunker Radio Show, transmitiendo directamente de Spring, Texas. A través de metalpr.com y asalto m a t a r a d i o rock.com. Pasados años hasta el día de hoy y mirando al futuro, rememorando los mejores momentos históricos. Estoy ya tentando, gente. Miren cómo La máxima concentración en la historia del heavy metal. Aquí en Señores, el metal no está muy a t o Participación activa en los eventos. Primer encuentro metalero de metal. Es es todo. Todo. It's like like consider to remember, you you, our we For a m i l y we t this. have f o Puerto Rico, in Puerto Rico, show the world what Puerto Rico is all about. Salud, Puerto Rico! ¡Ah! Puerto Rico número uno! y Esto se llama Las Islas del Metal. Juntos v a m o s a construir un continente diferente. Sin ヘビメタルマンション、pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico。 Compartiendo con ustedes lo que nuestra apreciación personal son los 20 mejores álbumes del heavy metal del 2019. Ese último bloque que escuchamos era,、eh, empezó r a e con lo que nuestro listado sería el álbum número 7.、Eh, el álbum se llama The Fire I Long f o r de la banda Avatarion. Avatarion. Es una banda creada por el bajista de Candle Mass, que ha hecho unos excelentes álbumes. Y después de hacer un pasado álbum que no, como que no encajó muy bien tratando de hacer unos cambios dramáticos, volvieron, volvieron y regresaron a su línea original grabando esta extraordinaria、eh, obra maestra. Que se llama The Fire Island 4 y lo que escuchábamos era el tema Voices. Después, en el, en el puesto número 6, tenemos al álbum A New Evil de la banda t h e Ferryman, un extraordinario álbum、eh, que me gusta mucho, mucho y está siempre presente en m u c h a s de los listados de mejores álbumes en diferentes países. Eh, revistas y el tema que escuchábamos era You Against the World. Y en el número 5 nos fuimos con The Verdict, el más reciente álbum de Queen Strike, un extraordinario、eh, disco, muy buena producción. Y el tema que estábamos escuchando era Blood of the Levant. Así que eso eran las tres.、Eh, Los tres puestos número s 7, 6 y 5 que estuvimos escuchando en el pasado bloque. Bien, vámonos entonces con el próximo bloque, donde estaríamos hablando、eh, o escuchando lo que será el álbum de nuestro listado en el número 4. Y tenemos nada más y nada menos que el álbum Human Aside de Death Angel. de los álbumes que no solamente ha dado que hablar en el mundo del trash sino que es un álbum que hasta ha sido nominado、eh, para premios grammy como best metal performance así que de angel a con su álbum h u manasá y lo tenemos en el número 4 en el número 3 Nos fuimos un poco en castellano y nos fuimos con el álbum El Secreto de Avalanche. Uno de los álbumes que más me ha gustado, que más me ha impactado, que más me ha enamorado desde hace tiempo. No me gustaba tanto un álbum como El Secreto de Avalanche. Una extraordinaria producción. Y en el número 2. Tenemos a una de mis bandas consentidas y tenemos el álbum Worship or Die de la banda Astral Doors. Así que vamos a escuchar en este bloque, en de nuestro listado, el número 4, Humanicide of the Danger, el número 3, El Secreto de Avalanche y el número 2, Worship or Die de Astral Doors. Se está poniendo esto pero ya se está acabando bien mi gente muchas gracias a todos los que nos han sintonizado en la noche de hoy a los que han estado en el chat compartiendo con nosotros a los que se han comunicado con nosotros a través de sus móviles Hoy no tuve la oportunidad de poder entrar a Facebook porque de aquí estoy saliendo con maleta al hombro a coger un vuelo directamente para Boriken, para mi patria Puerto Rico. Así que estoy volando hacia allá mientras、eh, termino este programa. Así que estoy、eh, muy ansioso de estar por allá y de poder encontrarme con mis grandes amistades. del metal en puerto rico muy bien mi gente este último bloque、eh, contenía lo que nuestro listado sería el álbum número 4 que es h u man es a de de a angel es un álbum extraordinario un álbum muy superior Eh, tan bueno que ha estado casi en todas las listas de、eh, los mejores álbumes del 2019 y es un álbum que ha sido nominado para un grammy eh, como eh, best metal performance ¿okay? y el tema que estábamos escuchando era i came for blood de danger los bien vivo hace muy muy poco en la gira de humanaside y de d angel está a otro nivel este álbum es una cosa espectacular después nos fuimos con un álbum que me ha impactado mucho que me enamoró desde que lo escuché por primera vez y ya estoy hablando del álbum el secreto de avalanche ¿okay? eh, avalanche eh, la banda española lanza este álbum en el 2019 que es para mí una obra de arte el tema que estábamos escuchando era el oráculo y en el puesto número 2 incluimos a una de mis bandas consentidas desde hace mucho tiempo y que en el 2019 lanzó una producción majestuosa que se llama workshop or die estoy hablando de la banda astral Doors. El tema que estábamos escuchando precisamente es el tema Workshop or Die. Astral Door sigue haciendo extraordinaria música. Muy bien, y antes de entrar con la, el álbum número uno,、eh, quiero darle las gracias a todas las personas que nos han estado apoyando durante、eh, todo este año. Cuando nosotros comenzamos con este programa、eh, durante el verano, desde allá para acá, hemos tenido el respaldo, la sintonía y el apoyo de mucha gente. Algunos directas y otros indirectamente. A la gente que se ha emprestado en el chat, a la gente que siempre se ha comunicado a través de los móviles, los que siempre se pasan escribiéndome en la página de Heavy Metal Bunker Radio Show o a través de mi WhatsApp. Así que gracias a toda esa gente, en el 2020 venimos con cosas nuevas. También dándole las gracias a mi amigo y mi hermano el Lechón Atómico, propietario de Heavy Metal Mansion, que es quien nos ha permitido el espacio para este programa. También a Santi de Asalto Mata Radio r Roca, allá en Zaragoza, España, donde transmitimos también a través de su emisora. Muchas gracias a todos los que han estado tras bastidores, como JC a River y toda la gente que de alguna manera nos ha dado la mano, como Canometal、okay, y varias personas que siempre están ahí apoyándonos. Muchas gracias y en el 2020 venimos con cosas mejores. Entonces vámonos, vámonos con el número uno. Lo que en mi apreciación personal. Es el álbum número uno del 2019 y este álbum se llama The Doors of Doom de la legendaria banda del Doom Metal Candlemas. Candlemas, después de tantos años, regresa con su cantante original para lanzar lo que en mi apreciación es una obra de arte que también es n o m i n a d o Por, eh, como eh, para un grammy como best metal performance en este álbum、eh, el tema que está nominado para grammy tiene la participación de t o n y i o m m i guitarrista de black sabbath pero esto es un álbum extraordinario es una obra de arte y en mi listado está en la posición número uno así que Vámonos con el álbum del 2019. Vámonos con The Doors of Doom. Y el tema que vamos a estar escuchando: Splendor Demon Majesty. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz año 2020. Que la pasen bien en esta despedida de año. Yo los dejo porque agarro mi maleta para montarme en un avión. Así que hasta la vista, baby. b a c k